Se acabaron los hombres en el mundo, no hay más hombres, ¿te diste cuenta? ¿Y con Luis qué onda? <risa> Luis, yo quiero a mi príncipe azul, que venga galopando en su corte. Princesa, soy tu príncipe azul y he venido a llevarte a mi castillo. Ven, coge unas bramas y sube. Galopemos juntos. Lástima que no todo puede ser tan buena onda como la promo Buena Onda de Brahma. La promo en la que podés ganar un montón de premios sin comprar nada. Ni una Brahma, ni una solita. Llama al 0810 222 Brahma o entra a Brahma.com.ar. Hay miles de premios. Ganar sin comprar nada, eso es buena onda. Brahma. Pronoción sin obligación de compra válida en toda la República Argentina desde el 15 del 4 de 2007 al 31 del 5 de 2007 o hasta agotar stock de 20.000 Ringtons, 2.000 remedios, 200 pares de zapatillas marca Adidas y 5 kits buena onda. Entre ambas cosas la que ocurra primero. Consultar bases de condiciones en www.brama.com.ar. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.